Buen día, Mati Travers、si、y Fabián Pérez te saludan. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿Sí? bien, todo tranquilo por acá. Todo tranquilo y cuando se gana más todavía, ¿no? Uf, ¿qué te parece? Hay que. Pasó pocas veces en esta temporada, así que bueno, o c u a n d cuando se gana se está un poquito más tranquilo y se trata de disfrutar.、Eh, independientemente de la gran actualidad tuya,、eh, porque realmente. Muy buena la liga que estás haciendo, siendo el goleador y doble-doble figura en, en muchos de los partidos que ha jugado tu equipo. Imagino que la felicidad no es completa por, por el récord negativo del equipo, ¿no? Sí, seguro. No sirve de nada que, que yo esté haciendo buenos números cuando el equipo no, no gana, no hay resultados. Pero bueno, somos conscientes de que es un equipo joven, que es un equipo inexperto y, y que nos va a costar. Meternos en, en la liga nos va a llevar un tiempito, así que、eh, tenemos que estar tranquilos y, y somos conscientes de, de eso. Y, y si el que no es consciente de, de pertenecer a un grupo así、eh, va a estar frustrado. Y bueno, trataremos de, de que así no sea porque la liga es muy larga y creo que podemos mejorar y mucho. Y el partido de ayer, Nicolás, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolló con tantas ausencias para ustedes? Porque、claro. impacta en, en, en múltiples、eh, aspectos del juego. No solamente en que la rotación es más corta.、Eh, más minutos para uno, menor rotación, el desafío para los pibes. ¿Cómo viste al equipo en el juego de ayer? Sí, iba a ser un partido durísimo. Porque nos faltaba mucho, mucho juego interno. Y bueno, yo tuve que hacer un trabajo que. Que no estaba acostumbrado a hacer,、eh, que me sentía capaz un poco incómodo el jugar más de espalda al aro y no tan de frente. No lo tenemos a Tai que, que Tai te pone de cortinas y te deja solo para tirar, más en mi caso donde jugamos mucho en pareja y, y sabíamos que iba a ser muy difícil. Bueno, justo se vio que, que Price tampoco Jugó a n ciclista y creo yo que eso nos, nos favoreció bastante porque si no me iban a complicar mucho en el, en el poste bajo. Su, el ciclista iba, iba a tratar de, de jugar a eso para, más que nada, para tratar de, de sacarme faltas a mí, que era el único interno del equipo. Pero bueno, por suerte,、eh, más que nada, lo, los chicos que vinieron de atrás, en el caso de, de Marinelli, también el s e r b i o De fina y que nos pudieron dar una manito ahí abajo para, para tratar de que no se nos haga más difícil de, de lo que se nos iba a hacer. Pero bueno, el partido fue fue bastante trabado, donde no hubo muchos juegos fluidos, muy defensivos y, y eran dos equipos necesitados de una victoria, así que era, creo yo, imposible que se dé un juego muy vistoso, sino. Los dos tratando de, de ganar como sea, fue muy aguerrido y bueno, por suerte estuvo para nosotros. ¿Tuvo, ¿Tuvo Strong la del final para el empate? Sí, sí, no sé bien qué pasó. Que, que después de, de los dos libres que metemos,、eh, Lorenzo queda en el piso, no sé si fue por una cortina o qué. Y, y bueno, s t r o n en un contraataque rápido. Eh, termina tirando un triple prácticamente solo porque yo me quedé con dos jugadores, estaba Patricio Rodríguez con conmigo y bueno, yo opté por, por que tire Strong y,、no、y no Pato Rodríguez. Y, y bueno, tiró para empatarlo, lo robo, agarramos el rebote y, y terminó metiendo los últimos dos libres a Ambián Pineda. Bueno, ahí rápidamente, no sé si fue una decisión muy pensada, pero decidiste bien porque e Strong tiró dos de ocho en triple y Pato Rodríguez estaba tirando un 50%, así que. ¿Elegiste bien? El sí, sí la tenía una, una buena noche, pato de tres puntos, y, y sí, yo lo conozco. Y es ese tipo de jugadores que no le tienden la mano a la hora de tirar. Y bueno, a s t r o n mucho no lo conocía, pero, pero se sabía que no estaba teniendo buenos porcentajes. Así que son decisiones de, de, de menos de un segundo. Y bueno, por suerte, creo que decidí bien en ese momento. A ver,、eh, independientemente de lo económico, ¿no? porque el, el, la vida del jugador profesional、eh, se rige por varias cuestiones,、eh, y sobre todo en una liga como, como la nuestra, hay ligas que se juegan en lugares más pequeños y no hay tanto cambio de una ciudad a la otra.、Eh, uno, de los, uno de los parámetros es lo deportivo, para elegir un equipo u otro, las ciudades donde se juega, la lejanía, la forma de viajar, lo económico. Que es muy importante,、eh, por ahí la cercanía con, con la familia, a eso me refería con el tema de la ciudad. Digo, son todos condimentos、eh, que, que van de la mano para ...para elegir un lugar. Vos venís de dos temporadas,、eh, o de, de temporadas, mejor dicho, donde r e g a t a siempre ha jugado por cosas muy importantes. Eh, y donde bueno, te, te has este, coronado campeones,、eh, jugaste un, un, una final,、eh, has participado de torneos internacionales, te ha dado la oportunidad por tu juego y, y por la exposición también de, de poder tener chance en la selección argentina. Digo, el cambio, independientemente de lo económico, ¿no? que no, no nos interesa y no, no, es lo, no, no es a donde apunta la pregunta. En lo deportivo y en el desarrollo, y en lo del estatus del jugador a Nicolás Romano, ¿le, le sirvió, le sirve、eh, este cambio de haber elegido Lanús? Mira,、eh, yo cuando vine acá、eh, supe bien cómo iban a c e r las cosas, de que este era un equipo que, que bueno, que iba a depender de mucho s de los americanos y que iba a ser un equipo joven. Yo venía a este equipo como. Como un líder, como un referente、eh, del equipo, y, y bueno,、eh, al ser consciente de eso, me gustó la propuesta que me hizo, que me hizo Guillermo, y, y por eso es que yo terminé decidiendo por, por la n ú s Hoy en día nos ha pasado que, bueno, que los americanos que han pasado、eh, al principio en el equipo no han sido determinantes, y eso lo terminamos pagando, pagando muy caro. Pero, pero yo estoy muy contento en el rol que me toca, que me toca estar hoy.、Eh, necesitaba un, un cambio de aire para, para renovar las, las ganas. Y, y bueno, estoy bien acá, sabiendo que este es un, es un proyecto que, que va a durar、eh, capaz que dos o tres temporadas más.、Eh, Guillermo está apostando mucho a, a los chicos, que, que bueno, pocos entrenadores hoy. Hoy hacen esa apuesta porque están todos c o muy o m necesitados de, de victoria. Y, y nosotros acá estamos tratando de, de formar un grupo para, para lo que es el, el futuro de la NUS. Así que a mí, por ahora, te digo que, que me sirve mucho. Esto es algo muy nuevo. Y estoy tratando de, de plasmar dentro y fuera de la cancha lo que he aprendido de, de, de muchos jugadores consagrados, como siempre lo digo en el caso de l Javier. Martínez, Paolo, f e d e Camerich,、eh, Lu r r o he estado con muy buenos jugadores que, que me han enseñado muchísimo y trato de, de plasmarlo, como te digo, más que nada a los más jóvenes y, e ir mostrándole un poco el camino. El que habla en uno contra uno radio en el mediodía de AM 570 a las 12 y 28, Nicolás Romano, y el que pregunta en ese mismo lugar y en ese mismo aire、Aquí. es Matías Gerardo. Desde que empezó la liga a hoy, Nico, o al partido de ayer, ¿la manera de jugar de la n ú s se alteró en algo? ¿Cambió? Sí, cambió y mucho. Durante la preparación, tendríamos pensado jugar más que nada. Guillermo tenía una idea de juego que, que bueno, que se dio cuenta que en esta liga no no funcionaba. A partir de, creo, cuarto o quinto partido,、claro. cuando nos dimos cuenta de que esa manera de, de jugar que él quería no se podía porque íbamos a depender muchísimo de los porcentajes en cancha y, y no es un equipo con mucho、eh, poder de gol. Entonces, bueno, se tuvo que, que cambiar. Ahora estamos tratando de jugar, como se dice, un poco más seteado, un poco más al, al extrapase,、eh, no tantos tiros apresurados. Y, y bueno, a partir de eso estuvimos mucho más cerca de, de ganar que de perder. ¿Y qué necesitaría el equipo hoy? Porque ha superado algunas pruebas, por ejemplo, como la de la rotación en el día, en el día de ayer. Nunca pudo, al menos todavía,、eh, tener durante una determinada cantidad de partidos a los mismos hombres en cancha. ¿Qué?、Eh, ¿Qué necesitaría hoy, hoy Lanús como para empezar a conseguir regularidad? Mira, yo creo que lo que le falta al equipo es esa experiencia y, y estar un poco más fuerte de la cabeza.、Eh, creo yo que estamos fallando mucho en eso y también、eh, estamos pagando caro la,、eh, el hecho de que hay muchos jugadores que no conocen la liga, no conocen lo, los jugadores y, y bueno, es una liga donde. Cualquier jugador te puede n o t a r es muy dura y, y si no conoces bien las características de cada jugador, es muy, muy difícil、eh, llevar un partido adelante. Creo que más que nada eso.、Eh, somos un equipo que todavía、eh, nos, falta, nos falta eso: estar más fuerte de la cabeza, saber que dónde estamos parados y, y bueno, pero de a poquito creo yo que los vamos a. A ir logrando,、eh, siempre lo vuelvo a decir, es un equipo joven donde uno de los más expertos soy yo, con, con recién cumplí 27 años, pero, pero bueno, con el tiempo vamos, creo yo que vamos a. a estamos por buen camino y con el tiempo vamos a, a, ir, a ir yendo para adelante. Hablabas del de proyecto de pensar a, a un par de años.、Eh, ¿Vos te considerás dentro del proyecto? O sea, ¿pensás quedarte en la n ú s por un par de temporadas más? Mira, yo hoy me siento parte de este proyecto y estoy con mi cuerpo y con mi mente 100% en lo que es la n ú s、eh, Pero bueno, uno nunca sabe.、Eh, a la hora de, de que termina la temporada, uno se sienta y, y se pone a, a, a reflexionar muchas cosas y, y a pensar en, en muchas otras. Y. Y bueno, hoy en día yo sí te digo que estoy metido en este proyecto a full, pero uno nunca sabe qué es lo que puede llegar a, a pasar de acá a la temporada que viene. Nico, te agradecemos muchísimo, muchísimo el contacto.、Eh, te deseamos lo mejor para vos, para la NUS.、Eh, te felicitamos por este presente tuyo. Y bueno, nada, seguir laburando, seguir encontrando esa química de equipo y ganando experiencia para poder este, salir de este 3-8. Que hoy lo tiene la NANUS en 11, en 11 presentaciones con, con 3 victorias y, y 8 derrotas. Y a vos a seguir metiéndola y jugando de esta manera. Gracias por el tiempo. No, por favor. Como siempre, un placer hablar con ustedes y un abrazo grande. Gracias. La palabra del goleador de la Liga Nacional y el de mayor valoración, Nicolás Romano,、eh, hombre de l a n ú s que ayer metió una victoria en duelo de necesitados.